Eh, nuestro Dios siempre está cercano y, y, y deseando darnos un, un buen pasar, ¿eh? sobre todo cuando enfrentamos algunas dificultades o algunas luchas. Eh, de manera particular, Él es allí donde se va a manifestar y a revelar. Pero aquellos que somos hijos e hijas de Dios necesitamos tener en cuenta a Dios. A veces, aun teniendo la experiencia de haber entregado nuestra vida a Cristo, vivimos como si eso no hubiese ocurrido. Vivimos sin tener plena conciencia de que Él está siempre a nuestro lado y cuál es el propósito de Él y qué propósito tiene para nuestra vida. Y, y vivimos de esa manera, un tanto aislados del vínculo con Dios, teniendo la posibilidad de conectarnos con la fuente de poder, de gozo y, y tener victoria, bueno, permanentemente. Así que, Eh, eh, eh, por diversas circunstancias, también en este tiempo, aquellos que somos de Cristo y formamos parte de su familia, eh, estamos influenciados a ir tomando distancia de Dios, a entibiar al menos nuestro vínculo y nuestra relación con Él. Eh, aquellos hábitos que son vida para nuestra vida los vamos descuidando. Y por eso nuestra vida comienza a pasar por, a veces, tiempos de zozobra, de penumbras, de insatisfacción. Bueno, yo me preguntaría, ¿estamos orando suficientemente con la profundidad que requiere? La oración es solo un elemento de pedido de auxilio, es como un 9 que creemos que tenemos los creyentes y nada más. Estamos leyendo la Biblia lo suficiente, estamos aprendiendo de ella, estamos aplicando las enseñanzas de la Biblia a nuestra vida. Eh, bueno, ya a partir de aquí, si con estos dos elementos debieran ser... Ya bastante suficientes, porque si yo estoy conectándome con Dios y estoy recibiendo su enseñanza y la estoy aplicando a mi vida, pues entonces mi vida día a día estaría andando de mejor manera. Y eso junto con la comunión, el compañerismo, el dar testimonio a los demás, etc. Así que eh, yo te animo a no descuidar ninguno de estos hábitos. Sería como descuidar la respiración o tener una alimentación inadecuada, Eh, bueno, es, es, dejar de tomar agua, es, no, no podemos vivir de esa manera, ¿verdad? Así que tampoco podemos vivir la vida espiritual si no practicamos estas cosas. Así que tenemos que ir mucho más allá de lo que va aconteciendo a nuestro alrededor y sostener nuestra vida, sostenernos a nosotros mismos en, eh, en las manos y en la voluntad de Dios. Bueno, precisamente también el mensaje en esta noche se titula «Vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo». Vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. ¿Cómo debo vivir yo hoy y siempre, mientras tenga vida? Debo vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el que me da las pautas, las normas, los principios, los valores por los cuales yo debo vivir. en los cuales yo debo vivir. No debo vivir si ya soy de Cristo y tomé la decisión de entregarme a Él. No puedo vivir de cualquier manera. No puedo vivir solo tratando de esforzarme en ser lo más bueno posible. Debo vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, por lo cual debo conocer el Evangelio de Cristo. Debo tener deseos de conocer el Evangelio de Cristo para que luego de conocerlo, bueno, en obediencia lo viva, lo aplique. Mi vida, porque soy de Cristo, no puede ser de cualquier manera, debe ser de acuerdo a lo que Él ya nos ha enseñado. Mire, en este tiempo eh, estamos en medio de un mundo supercambiante, cambiante, súper convulsionado, muy inestable. Le doy breves definiciones porque obviamente es tan evidente que yo, usted lo ve, cualquiera lo ve, así que no hay nada acá este, especial en la vista, de lo que ocurre en el mundo hoy también. Pero además de esto, todo ello ejerce una muy fuerte influencia. Influencia que no solo es sobre las personas que no conocen al Señor, es sobre todos los seres humanos. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús vivimos en este mundo, vivimos en medio de esta sociedad, en medio de esta comunidad, etc., Así que también recibimos esa influencia. Es imposible decir, no, yo no recibo nada, porque la única manera de no recibirla sería estar ya en la presencia del Señor. Ni siquiera hoy en día viviendo en un monasterio alejado en, la, en el Tíbet, uno queda ajeno a recibir influencia. Así que recibimos todos influencia de lo que es este mundo en este tiempo. Y lo que el mundo tiene para ofrecer en este tiempo no es bueno para ningún cristiano, para ningún hijo de Dios. No debemos guiarnos, no debemos dejarnos guiar por los principios, los preceptos, las propuestas que este mundo hace. Y, y eh, allí es donde otra vez, ¿no es cierto? ¿Por qué es que se está notando como que una mayor porción de los creyentes... están cediendo a esa influencia, claro que queda evidenciado en la vida que van llevando y las consecuencias que deben ir sufriendo. No es barato, no es gratis, es muy costoso para un cristiano que tiene la posibilidad de vivir una vida abundante, dejar de lado el Evangelio de Cristo para vivir de acuerdo a las normas que dicta el mundo. Hay un costo muy elevado, hay consecuencias muy graves y muy trágicas para los cristianos que quieran manejarse de esa manera. A ver, la Biblia da suficientes ejemplos de las trágicas consecuencias que se viven cuando uno se aparta del Evangelio de Cristo para vivir la vida de acuerdo a lo que uno le parece. Y lo que a uno le parece ya no responde a Dios, responderá a mí mismo, A, a, o aparte de lo que yo pienso, parte de lo que recibo el mundo, parte de lo que el enemigo también va a querer sembrar en mi vida. Así que ya no es Dios, ya no es su Evangelio, ahora son otras cosas. Eso trae trágicas consecuencias. Pero la palabra de Dios dice algo tan claro en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. El apóstol Juan está escribiendo a los creyentes y dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan lo está expresando de una manera tan sintética, pero tan profunda y tan poderosa, tan clara. El mundo tiene sus propuestas, son contrarias a la propuesta que Dios tiene para nuestra vida, pero nosotros somos de Cristo Jesús. Ya no podemos vivir de acuerdo al mundo, vamos a vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Claramente dice al final, el que hace la voluntad de Dios, el que vive de acuerdo a las enseñanzas y principios de Dios, permanece. Permanece significa tiene victoria, es, es influenciado, e, e, intenta ser abatido, pero permanece. Su vida queda en pie y permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Contrariamente, el que no hace la voluntad de Dios siendo cristiano y termina siendo su propia voluntad o los ofrecimientos que andan por ahí, por supuesto que no va a poder permanecer, acabamos de decirlo. Y él lo aclara, el apóstol Juan lo aclara y dice, el mundo pasa, ¿qué significa eso? El mundo va a cesar, va a dejar de existir. Otras versiones dicen, el mundo está llegando a su fin, junto con los deseos que hay en él. Y otra, vez, otra versión dice, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Así que claramente debemos vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Porque muchas de las cosas que... el mundo ofrece y que la sociedad y el hombre de hoy va tomando, parece que también se va filtrando en nuestra vida y en nuestros comportamientos. Y aún se filtra en el seno de las congregaciones y de las iglesias. Y las iglesias sufren, y los cristianos sufren, y todo el ministerio de la iglesia sufre. Y yo le quiero mencionar solo tres o cuatro aspectos que son, me parece, a destacar y que son también muy visibles para que usted los pueda reconocer y para que estemos atentos a que ninguno de nosotros ceda, uh, de lugar en su vida a estos principios que provienen del mundo y que son contrarios a Dios, son contrarios al Evangelio de Cristo en el cual yo debo estar viviendo. Uno de ellos es el desenfreno. No, no se asuste con eso. No estamos hablando de que, uh, todo una, una orgía, una cosa loca. Eh, bueno, en algunos extremos sí, en el mundo. Pero más estoy refiriéndome al abandono del dominio propio. ¿Por qué se llega al desenfreno? Porque se saca el freno. Ya no hay freno, no hay límite, no hay dominio propio. No hay un decir, no, basta, es hasta acá, no corresponde ir más allá. Y entonces se da rienda suelta, a cualquier tipo de impulso que uno siente. Es más, estimula esto de parte de los medios, las publicidades, la gente en general. Hoy en día, si usted dice, no, no, yo, yo voy a refrenar mi impulso que tengo de agarrar del cogote a alguien y romperle la cabeza, y qué sé yo, lo voy a... No, qué barbaridad, eso es, no, ¿cómo te vas a reprimir? Tenés que hacer salir hacia afuera, hacer fluir tus emociones, tus sentimientos, tus impulsos. Eso es lo que el mundo está ofreciendo, es lo que el mundo está indicando a tanta gente. Tenés que ser natural. Hay que decir todo en la cara, no importa el costo, tenés que ser auténtico, al menos sos este, honesto, no como estos hipócritas que esconden lo que sienten y qué sé yo. Todo un cuento, todo un verso que implica desenfreno, no tener en cuenta límites. El que yo dé rienda suelta a mis impulsos o emociones puede implicar en lastimar a los demás. Pero tampoco importa eso. Pero en todo caso que no importe para el mundo, pero nunca para un hijo de Dios. ¿Cómo no va a importar el prójimo, el otro, a un hijo o hija de Dios? Ya, ah, pero solo se vive una vez, la vida es corta, eh, dale para adelante. Bueno. El problema es precisamente eso. ¿Qué hacer cuando aquello que yo siento no es bueno o puede dañar al otro? Eh, no importa, dale nomás. En este tiempo la impulsividad y el desenfreno guían la vida de cada vez mayor número de personas. Otra vez, ese puede ser el planteo de, del diablo, de Satanás para la gente de este tiempo. Y... Pero no debe ser aquello que debe guiar nuestra propia vida. De hecho, la Biblia habla de que uno, un aspecto del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es el dominio propio, es el tener control de nuestros impulsos, de nuestras emociones, expresar eh, todo lo que es edificante y bueno para todos, pero saber decir, no, yo no voy a expresarme de esta manera porque esto puede herir o lastimar a los demás. Así que hay límites. Si lo que voy a expresar no es bueno... Para un cristiano no debe hacerse. Todo es lícito, no todo conviene. Todo está permitido, no todo edifica. Y nosotros hacemos las cosas para edificación. Por lo cual lo demás lo desecho de la vida, no lo tengo que reprimir, ni mucho menos. Lo desecho, me despojo de ese tipo de emociones porque no deben estar presentes en mi vida. Otra vez, esto es algo que también se, se puede filtrar y debemos tener cuidado en el seno de la congregación, en la comunidad, en nuestro compañerismo, de no, que no aparezcan actitudes de este tipo. de que a nadie se le ocurra empezar a justificar el dar rienda suelta en alguno de estos aspectos, porque esto, como decía el pasaje de Juan, no proviene del Padre, no proviene de Dios, no proviene del reino de luz, proviene del reino de las tinieblas, proviene de la oscuridad, por lo cual nosotros no le vamos a dar lugar en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra comunión. De ninguna manera tenemos que estar atentos. Los cristianos, Siempre han estado viviendo eh, eh, contra la corriente de la cultura eh, de ese tiempo, de todo tiempo, de cualquier tiempo. Vos y yo, si somos de Cristo, tenemos que saber que vamos en contra de la corriente y tenemos que pagar el precio, porque Cristo Jesús pagó un precio muchísimo mayor al que yo tendría que pagar ahora por ir en contra de la corriente. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar hoy en día por ir en contra de la corriente? y que me digan que sos un retrógrado, un antiguo, un dinosaurio, no existí, pero ¿de dónde saliste? Y ese es el precio. Al lado de lo que Cristo pagó, su sangre preciosa y su sacrificio en la cruz, para mí darme vida eterna y librarme de esa esclavitud, es, es granito de arena en medio del mar. Así que debemos ser cuidadosos y... Acordate que hay que tener dominio propio, controlar mis emociones, mis impulsos, disfrutar todo lo que es bueno y desechar lo que no es bueno. No hay justificativo para herir, lastimar y no me importarme nada de los demás en este aspecto tampoco. Otro de los principios que está presente en el mundo hoy en día y que bueno, se, se, se está arraigando muy fuertemente es la desvalorización del compromiso. desvalorización del compromiso, lo que para bueno, la mayoría de nuestros padres, seguramente, o nuestros abuelos, era... Bueno, hablaba de compromiso, el compromiso se establecía cuando ellos dijeron esto es así, es así, de palabra, firmamos algo, no, te di mi palabra, eso es compromiso, compromiso. Bueno... Eh... En este tiempo también se habla mucho acerca de la pérdida de los valores, ¿no es cierto? Ya hasta la gente del mundo se da cuenta de eso, pero no es pérdida de valores, sino es el reemplazo de unos valores por otros. Es el haber desechado y, y destruyendo todos los valores que fueron construyendo y deben construir este, vínculos entre la gente, una sociedad sana, este, un matrimonio, amistades, etcétera. Todo eso se está tirando por la borda. Y al tirarse con eso por la borda, se reemplazan por los otros, los otros que son destructivos. Y por eso las familias están bajo destrucción, los matrimonios casi no existen, ¿eh? las amistades son hasta ahí, por conveniencia u otro tipo de cosas. Y cuidado, no quisiera tener que agregar el vínculo entre los creyentes, ¿no? La desvalorización del compromiso. No, no tenés que estar atado a nadie ni a nada. Vos tenés que ser siempre libre, vos tenés que hacer siempre lo que a vos te parezca, y entonces no le tenés que dar cuenta a nadie. ¿Cómo, cómo vas a generar un compromiso? Eso es como ponerte dentro de una cárcel. Y este es el concepto por el cual entonces dice no, ¿cómo te vas a casar? ¿Para qué te vas a casar? Eso, meterte en una cárcel. No, y si después querés salir, ¿cómo hacés? ¿Tenés problemas? Entonces, no, ni si, ¿para qué? Entonces, no hay compromiso, no hay vínculos sólidos, no hay vínculos profundos, no hay vínculos permanentes. Todo es muy superficial, es de acuerdo a cómo me levanté ese día. Me levanté medio rayado, con los pájaros volados, listo, se terminó todo. Y si no, ah, no, después vuelvo porque, no, claro, y si, quién me cocina y no sé. Y una, una locura total, no hay compromiso. Bueno, si te gusta bien es así, aceptarlo así, si no, nada. Bueno, yo soy así, viste, y se acabó. No importa nada lo demás de nadie, le importa yo. Y después yo también, de nuevo. Y en todo caso, en último lugar, yo también. No hay más lugar para nadie en la vida de cada vez mayor número de personas. Por eso entonces no hay compromiso matrimonial. No hay compromiso entre amigos. Esto es todo circunstancial, hoy somos súper y mañana uno. Uh, sé qué pasó, listo, no somos más. Somos los peores enemigos ahora quizás también. Lo mismo entre los esposos. Y el compromiso entre los hermanos en Cristo. Ah. Sí, claro, hay compromiso entre los hermanos en Cristo, ¿o no? Hay compromiso entre los hijos de Dios. Compromiso que hay que asumir, eso es vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. O se nos va filtrando mucho de estos ofrecimientos que el mundo nos está haciendo a todos, también a los creyentes. Ah, no, yo no le doy cuenta a nadie. Ah, no, yo no le tengo que hacer caso a nadie. No, yo no me voy a atar a nada. Hoy puedo estar, mañana no. Sí, al ministerio, vamos, sí, y mañana no, bueno, qué sé yo, encontramos siempre alguna cosa mejor o algo que nos ocupa el tiempo y así y el compromiso, vos dijiste algo bueno pero nadie bueno pero la palabra es clara el Evangelio de Cristo dice que tu sí sea sí y tu no sea no entonces si es no decir no y listo no hay que pintarla de nada Que Dios bendiga la vida de cada uno y ya está, es muy fácil, no, no pasa nada, tratamos bien, tomamos unos mates, pero sabemos entonces que al momento del ministerio vos no tenés compromiso, yo no tengo compromiso, aquel no tiene compromiso. Listo, mejor eso que dar la imagen de otra cosa. Claro, la Biblia dice, frío o caliente, no hay lugar a la tibieza, lo dice la Biblia, es el Evangelio de Cristo. Así que tenemos que asumir compromiso. El compromiso número uno con el Señor, el compromiso número dos con la palabra de Dios, compromiso número tres con el pueblo de Dios y compromisos en todos los aspectos de nuestra vida. El compromiso matrimonial, el compromiso con nuestros amigos, al menos de parte nuestra, el compromiso entre los hermanos en Cristo, etc. Así que todos esos vínculos No deben ser relativos, no deben ser circunstanciales de acuerdo al viento que sople, no deben ser superficiales, porque entonces es tan superficial mi vínculo con Dios, es tan débil mi vínculo con Dios y tan débil mi vida en Cristo. En tercer lugar, algo que sopla muy fuerte como viento de hace un... largo tiempo, de parte del mundo, es la ley del menor esfuerzo. <risa> Aplicada permanentemente y a todo. No existe el esfuerzo, la palabra esfuerzo debe hablar... No, tenés que... For... ¿Qué? No, tenés que buscarte un trabajo. ¿Para qué? escuchame yo hago esto, aquello, me anoto no sé dónde, me... no, pero yo salgo a las 4 de la mañana para ir al trabajo... Vuelvo a las ocho de la noche, como usted, como muchos de los que están por acá. Dice, sos un, sos un sonso. ¿Sos? Yo por, por esa plata, me quedo en casa, tomo mate y, y, y me rinde más. Total, después me engancho ahí, le conecto los cables no sé por dónde. Esfuerzo. Eh, salí de acá. Hoy ya nos enseña como nos enseñaron nuestros padres. ¿eh? Tenés que forzarte en la vida. Para, para poder crecer, para poder avanzar, para poder prosperar, ¿eh? para, para poder tener fruto. Hoy se enseña lo contrario, ¿eh? hay que vivir sin esfuerzo, la ley del menor esfuerzo. Las cosas deben fluir, los días deben pasar, no te apures, no pasa nada. ¿eh? Y, y bueno, entonces generamos eh, vagancia, haraganería, eh, Hoy día, es esfuerzo es una mala palabra, no sirve de nada, no rinde. Y, y a veces eso otra vez penetra, puede influenciarnos, hay que estar atentos, hay que estar, uh, me piden, tengo que hacer eso, uh, tengo que ir, no sé a uh, otra vez aquella reunión, uh, no sé cuánto. Bueno, listo, que no quiera esforzarse, es libre de hacerlo, expréselo. abiertamente y así lo conocemos todo y todos sabemos que sí y que no en cada caso. Pero la Biblia nos habla de tantos casos en donde el esfuerzo siempre es recompensado, dije siempre, es recompensado, prosperado y bendecido por Dios. Siempre. La Biblia habla claramente y dice... No mires a aquellos que parecen crecer económicamente muy rápido, no mires a aquellos que parecen estar panza arriba en la vida mientras vos estás transpirando la gota gorda, no mires eso, no te dejes tentar, Entonces, Quédate tranquilo, ya van a tener lo suyo, pero vos vas a tener lo tuyo también si sostenés tu esfuerzo con toda fidelidad. ¿Para qué vas a ir a la cruz? No te esfuerces. ¿Para qué tanto lío con tus discípulos no te entienden nada? Por último, quiero hacer mención a este cuarto elemento y este viento que sopla, contrario al Evangelio de Cristo y que pudiera filtrarse en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de comportarnos. Hay que estar atentos, porque el mundo pasa. El mundo va a dejar de ser. Todo eso trae consecuencias también para el cristiano que, dándose cuenta o no, y se, se deja llevar, porque en definitiva nadie me está llevando este, obligadamente con, con un revólver en la cabeza. Y me dice, Vos venís al mundo y si no, morís. Y si aún fuera así, podría decir, no, porque yo soy de Cristo. Así que tenemos que admitir. que somos cada uno de nosotros quienes toman las decisiones y por lo cual somos responsables del estado espiritual de nuestra vida. El último de ellos es la devaluación de la autoridad, o a casi decir la aniquilación de cualquier tipo de autoridad. A mí nadie me dice lo que debo hacer, yo no me voy a someter a nadie, tengo derecho a hacer lo que quiero. Entonces se enseña... Vos sos tu propio jefe. Vos tenés tu propia ley. Vos sos tu propio Dios. Eso es lo que enseña el mundo. Anarquía. No le tengo que rendir cuentas a nadie de lo que hago o dejo de hacer. Es rebeldía, es rebelarme contra cualquier forma de autoridad. Es la transgresión de las normas y de las figuras Entonces se transgrede la Constitución Nacional, se transgreden las leyes, se transgreden órdenes, se transgreden indicaciones, se quebrantan reglamentos. Entonces se le quita toda autoridad al policía, al maestro, a los padres, que terminamos siendo nosotros después y todos lo van a terminar haciendo. A los adultos, no hay respeto, no se les respeta la autoridad. A los pastores. a los líderes espirituales en las congregaciones, devaluación de, de la autoridad. ¿Qué me importa? Que bueno, esto claramente viene del reino de oscuridad. Esto no es del Padre, esto no es de Dios, esto no es del Evangelio de Cristo. La Biblia habla claramente que Dios tiene todo poder Poder y autoridad. Él reina y no hay nada ni nadie que le puedan quitar la autoridad que él tiene. Es eterna. Y ante él todos deben postrarse. Esa es la primera autoridad a la cual hay que reconocer y sujetarse. Por lo cual, si un cristiano no está respetando la autoridad de un policía, de un maestro, de un padre, de un pastor, de un líder... claramente no está respetando la autoridad de su Dios. ¡Uh! Cuidado, ahí tienen que ya haber empezado a sonar las alarmas en la vida de ese creyente. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Por todas estas cuestiones, u otras tantas más, por supuesto, no es algo tan simplista, pero bueno, eh, eh, eh, experimentamos y estamos delante de la fragmentación de la sociedad. La gente hoy día, hace un tiempo ya, está hablando de una grieta. Le quiero decir que hay un montón de grietas. Hay un montón de grietas. La sociedad está fragmentada ¿eh? y cada vez más se está desintegrando la trama social, ¿eh? la destrucción de los ámbitos sociales naturales y básicos, como el matrimonio, la familia, las amistades, y pudiera llegar también a afectar la coinonía en las iglesias. ¿Resultados? qué lindo lo que el mundo ofrece, qué bien que la palsamos. ¿Eh? ¿Resultados? Vacío, eh, no el de la parrilla, vacío interior en los seres humanos. Incertidumbre, desorientación, hipocresía, falsedad. Cada vez mayor desesperación en la gente. Usted ve que la gente lo disfruta y está chocha como viviendo en el Caribe, tomando un refresco. La gente está desesperada, se trata de escapar, está en confusión. Cada vez hay heridas y golpes y traumas más profundos, más duros, que dejan mayor huella y mayores marcas, mayores consecuencias. Se están produciendo enfermedades, aún de tipo mental y psicológico, como no había antes, resultado de todo este invento que el mundo ofrece y que muchos seres humanos toman como si fuera. Nada se concreta, no hay fruto, hay pobreza. Sí, ya sé, hay como 30% oh, más, no, ahora subió porque esto no hicieron nada. Hay pobreza, pero no es solo esa pobreza, es pobreza emocional. Pobreza emocional, hay pobreza mental, porque hay también pobreza espiritual, que esa sí es la peor de las pobrezas. Los nuevos caminos que el mundo propone no son más que callejones sin salida. O sea, son muy atractivos, tienen muchas luces, muchos carteles, ¿eh? la pasamos bárbaro, fenómenos. Y entonces a usted, que va contra la corriente, la contracultura, lo ven como un elemento de museo. ¿Y la otra gente? No, la otra gente es cool. ¿No le dicen cool? ¿Sí? ¿Alfredo? Sí, es cool. Lo otro es cool, es fashion. Ah, pues bueno, nosotros somos los modernos. ¿Sí? Los piola, el piola soy yo, eh, ah, que vivo, que sos, ah, eso soy un máster. ¿Máster en qué? Cualquier cosa menos en vida. Bueno, dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Compromiso, tu sí sea sí, tu no sea no. No hay tibios, frío o caliente. Esfuerzo. La Biblia dice: mira el labrador, eh, mira el atleta, mira el soldado, eh, hasta dice tomando del reino animal: mira la hormiga, cómo se esfuerza. Autoridad, reconocer, respetar y obedecer la autoridad del Rey de Reyes, eso nos da verdadera libertad y bendición. Vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Eso es lo que edifica, eso es lo que llena, eso es lo que da plenitud a la persona, lo que trae satisfacción, es lo que fortalece. Eso vivir de acuerdo al evangelio de Cristo es lo que da felicidad, es lo que trae paz y bienestar, es lo que desata bendición. Y sí, es una contracorriente. ¿Cuál es el problema? Cristo te da día a día las fuerzas que necesites, el cuidado que necesites, la, la sabiduría que necesites para que cada día sea una victoria. Y no seas arrastrado por la corriente, no hay razón para eso. A menos que yo tome la decisión y haga la planchita y me deje arrastrar. Sí. Un poquito más allá está la catarata, está el abismo. Lo dice la palabra de Dios. El mundo va a pasar. en cualquier momento, todo esto se termina y con todos los ofrecimientos que hacen, pero el que hace la voluntad de Dios, el que vive de acuerdo al Evangelio de Cristo, ese permanece y permanece para siempre. Estamos llamados también en este tiempo a ser cuidadosos, ser cuidadosos de nuestra propia vida, no tomar las cosas todas así a la ligera, ¿Eh? a no descuidar los hábitos espirituales de oración, de lectura de la palabra de aprendizaje, de todo eso a saber escuchar a saber obedecer a saber respetar la autoridad a comprometerme bueno, estos elementos que estuvimos hablando eso va a traer seguridad a tu vida porque está fundamentado en la roca que es Cristo y en el Evangelio de Cristo y si no y bueno, y si no lo otro argentina está pasando también como todo el mundo seguramente un tiempo difícil uh, y la razón última la razón última es obviamente por no tener en cuenta a dios um, De todas maneras los cristianos no somos los que levantamos el dedo para acusar, ni mucho menos, pero sí nos preocupa nuestro prójimo y así como el mundo ofrece los luces de colores, los que ya hemos salido de eso y conocimos a Cristo de manera personal, también ofrecemos a Cristo como esperanza real y cierta para todas las personas que lo quieran. Y, y en ello es que nos preocupa también nuestra nación. Así que, por tal motivo, el 25 de mayo, jueves 25 de mayo, está convocada a una concentración a todos los creyentes de Argentina, al obelisco a las 4 de la tarde, para orar. Y el protagonista es Dios y es Jesucristo. Por lo cual, no va a haber oradores, no va a haber un predicador... convocatoria a orar y a pedir misericordia de Dios sobre Argentina, la cual no queremos ver con ningún tipo de grieta y la queremos ver alcanzada por el poder del Espíritu Santo. Así que eh, la Iglesia, nosotros también, todos los que puedan, eh, podemos coordinar para ir y participar de esta concentración. ¿eh? jueves 25 de mayo, feriado, a las 4 de la tarde es la concentración, así que se pueden coordinar algún micro, un par de micros, ir con otras congregaciones y podemos ir y venir eh, con ese micro. Y allí, y allí hay que orar, y vamos a orar. Y se orará de rodillas, de la manera en que sea necesario, pero tenemos que clamar a Dios por su misericordia por Argentina. Mientras tanto, guarda tu vida, sé cuidadoso, guardemos la comunión unos con otros, guardemos la comunidad, la familia, preservemos. ¿eh? Tenemos que hacernos fuertes en el Señor y en el Evangelio de Cristo para que la influencia que se recibe la podamos rechazar con la fortaleza que Dios nos da. Cuida tu propia vida, cuida tu propia vida. Señor, en esta noche también oramos y venimos a tu presencia para pedirle ayuda, ayuda Porque, Señor, los vientos contrarios que soplan en este tiempo son fuertes y, Padre, pueden tomar desprevenido a algunos que ya son tus hijos e hijas y pueden zarandearle, Señor, y pueden causarle algún tipo de daño en cierta medida, alguna consecuencia, Señor, porque siempre la hay. Por eso te rogamos que nos ayudes a tomar decisiones firmes, concretas, respecto a fortalecer nuestra vida espiritual personal. sabiendo que eso implica nuestra propia oración, no la oración de otros por mí, que eso implica estudiar, leer la Biblia diariamente, que tengo que hacer yo y no otros por mí. Señor, que debo tener en alta estima a la iglesia, al compañerismo, a la vida de todos los demás, que debo saber escuchar las autoridades espirituales que vos pusiste en cada iglesia, en cada congregación, que debo sostener los compromisos, que debo esforzarme. Señor, te pedimos ayuda para poder alcanzarlo. Y te rogamos que nos guardes, Señor, de este mundo y de lo que el mundo ofrece. Señor, nosotros estamos en ti, pertenecemos al reino de luz, ya hemos sido librados de las tinieblas y de la esclavitud, Señor. Así que queremos vivir verdaderamente libres y no volver atrás. Señor, te pedimos por aquellos que pudieran haber... tenido una caída, Señor, un tropiezo, que tengas a bien levantarlos, que tengamos todas la actitud que corresponde, Señor, para poder ser puestos nuevamente en pie y seguir adelante. Bendito sea tu nombre, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oro en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.